Sergio Guiñazú, presidente de la Comisión Vecinal de Villa Germinal. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sergio, han hecho un planteo concreto a la Intendencia de Santa Rosa para que se terminen las obras de, de cloaca en el barrio. Contanos cuál es la situación y qué es lo que piden exactamente. Bueno, nosotros、eh, venimos planteando esta situación desde hace muchos años. Este, desde el 2011 eh, venimos eh, cursando nota de. y no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy, o sea, con respecto a, a lo que es la finalización de lo que e s terminar 11 cuadra s en el sector sur de lo que es Germinal, y hay un, yo no sé si son, no me acuerdo bien, son 12 o 13 consorcios que están este, la, en el sector norte de, de lo que es Villa Germinal, que está comprendido de la Fareñati hacia... hacia el norte con respecto de que no tienen cloaca este, y nosotros venimos cursándoles a los intendentes anteriores y bueno no hemos tenido oportunidad de, de que realicen la, la obra n o yo me recuerdo bien en la época que estuvo el Promeva se realizaron tres cuadras era la gestión de Francisco Estorroba y después entró la Rañaga quedó comprometido incluso hay un expediente que que destinaba dinero para, para terminar esas obras y después la, la gestión de Valtor Aguirre, bueno, la gestión de Valtor Aguirre cero,、eh, fue una gestión de que le metió a la gente y no, no cumplió con lo, con lo que iba este, a hacer y bueno, ahora estamos en tratativa con esta gestión que dentro de todo este, se, puede hablar, se, se puede hablar, se puede charlar, este, estamos en tratativa de tratar de que en esta gestión se pueda realizar lo que es la obra este, de cloacas. Sabemos que en el sector sur es, es complicado por el tema de la piedra,、eh, pero en el sector norte, por ejemplo, es todo un nivel no necesitaría、eh, bombeo, nada por estilo, solamente、eh, con el declive que hay un nivel importante este, y tenemos la bomba acá en la Fariñati y Maestro Puntano. O sea que no, no necesitaría mucha inversión en la municipalidad para terminar este, lo que es el, el servicio de placa. Sergio, ¿tenés idea qué cantidad de personas o de familias están involucradas en el reclamo? Digo, ¿cuántas personas están sin este servicio? Que vos decís, cuando hablás de la época de Torroba, es decir, pasaron más de una década, pasó más de una década que comenzó este proceso y quedó empantanado, por lo visto, pasar sí, a quien pasara quien pasara en la intendencia. Sí, lo que pasa es que, bueno, también, es, es, yo sinceramente por ahí,、eh, la clase de funcionarios que estuvieron este, no estaban a la altura de la sociedad、eh, con respecto a que ellos por ahí le interesaba mucho cobrar su sueldo y no darle、eh, lo que realmente ellos este, estaban ocupando el cargo, porque digamos que aquí Este, se han presentado expedientes, pero incluso han perdido los expedientes. Este, hay un consorcio, el consorcio quinto también de gas natural, que, que eso había resultado también hace como 10 años atrás. Este, también quedó trunco y, y la gente ha pagado el 100% del consorcio. O sea, tenemos todo este, a nivel funcionario, han trabajado mal. Yo no sé si los intendentes que han estado. Este, se han dado cuenta de la clase de funcionarios que han tenido o, o bien no, no le han dado lugar o, o no han tenido reconocimiento de las novedades, pero nosotros constantemente, incluso hay notas, hay、eh, por los hechos periodísticos, todo eso que siempre venimos reclamando con justa razón y lo que es germinal es un, una variedad de gente muy buena, que no, no, no es el hecho de ir a la municipalidad a hacer... barullo, nada, p o r t i e lo siempre lo hemos manejado por la línea que corresponde. Este, y, y tenemos varios vecinos, por ejemplo acá en el sector sur, que yo le nombre de Fariñati hacia el centro, es, tenemos 11 cuadras que, que todavía la gente no tiene este, ¿cómo es?、Eh, servicio de c l a c a Incluso hay uno, un barrio que creo que, no sé si, si me recuerdo, en el 2004, que este, q u está e en el sector、eh, norte que también eso también depende también del ipap que no le ha revisado el servicio de placa o sea que estamos en una m e r c a d e c ó m o te puedo decir de incumplimiento de los funcionarios es,、eh, porque en realidad el dinero fue destinado pero bueno vaya a saber a dónde se habrá ido y han podido reunirse con el actual intendente o, o, o a l g ú n funcionario de la actual gestión mira yo tengo Eh, lamentablemente yo por el tema del,、eh, del COVID,、sí. este, a lo que se r e f i una persona de riesgo,、eh, no he podido、eh, contactarme con el intendente, pero sí、eh, con algunos funcionarios, con el director de vecinales y con la directora de acción social, y he tenido un pero muy buen trato y muy, una, muy buena predisposición. Este, sé que están finalizando algunas obras que han dejado la gestión anterior y, y nos quedamos en, en tratar de sentarnos y hay que resolver a ver qué posibilidad este, se puede gestionar para terminar el servicio de placas, ¿cierto? Porque lo que es en la línea de agua potable, gas, falta un solo consorcio y después lo que nos faltaría es este, un tema de las placas. Pensábamos que con la gestión de anterior intendente, Alto Laguierre, nosotros en una reunión que tuvimos, la última reunión ante e s d las elecciones, él quedó comprometido con el tema de,、eh, porque venía el asfalto en la calle Donati, nosotros le decíamos antes que hagan el asfalto, porque siempre pasa lo mismo, hacen el asfalto y después rompen y bueno,、eh, así termina la ciudad de Santa Rosa, bache por todos lados, antes que hicieran el asfalto en la calle Donati le pedimos que por favor hicieran los troncales del servicio de c l a c a como para que la gente de ese sector pudiera este, empezar a trabajar y adherirse al mismo, ¿cierto? Sergio, agradecemos el contacto. Si, si crees que queda algo más por agregar de este tema o de alguna cuestión que tenga que ver con, con el barrio de Villa Germinal, por supuesto que te escuchamos ahora mismo. No,、eh, simplemente destacar este, de que por el tema de los cuencos, nosotros estamos, este, hemos hablado con el director de Vecinales y se están logrando una limpieza importante de que no, hace muchos años no se hacía. Este, La verdad que, bueno, faltaría reunirnos. y Sabemos que por el tema del COVID está medio difícil. Le pido a la gente que tenga un poquito más de paciencia. Y bueno, este, estamos siempre hablando para que las obras se hagan y que vengan más obras para Villa Germinal que realmente las necesita. Así que le agradezco muchísimo a ustedes por llamar y por preocuparse por la gente que, que menos tiene. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Sergio Guiñazú es presidente de la Comisión Vecinal de Villa Germinal.